Materia Reservada 2.0 Es que pocas veces se me ha puesto tan a huevo decirle a alguien ve con Dios. Eh, eh. Si se parece a Charlize Theron no te preocupes que va. Sí, pero, pero no con Dios, va con Charlize. ¿eh? <risa> No, no, claro, es que está pidiendo claro. El, eh, eh, que reconozcamos que tienen alma los animales, lo primero, pues él el primero, claro. Evidentemente. Mi, claro, eh, sí, está, eh. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Otro? Digo, noches, que <risa> sí, son la 1.38.30. Sí. Sí, sí, sí. Sí, digo, para que aquí lo que luego dicen, aquí estamos. Otro que va con Dios. Otro. Eh, Donald Trump. Bueno, bueno, pero... Bueno, va con Melania, que es como... Sí. No, Melania es así, y él a sí mismo se considera... Se considera eso es, Dios mejor. Que yo es, yo ya mejor. considero odiosa. ¿Sabéis lo que pasa con, con todas estas cosas? Que cuando tú te consideras Dios, que es un poco lo que él se considera... Dios te, te, te encuentras con las fuerzas del bien o del mal enfrente, y que esas fuerzas del bien oh, o del mal... Otra cosa es, es que está subidito a eso, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos? Que nunca en la historia, eh, digamos reciente, no hablo de, de, de más de 100 años, pero eh, en toda la historia no ha habido una relación tan negativa entre la Casa Blanca y los servicios secretos. Y los servicios secretos deben ser el brazo armado de, de la Casa Blanca, Ahora mismo estamos en un momento genérico por explicar el problema en el cual Donald Trump... No se fía de, los, de sus servicios secretos, no solamente es que no se fía, sino que les dedica los mismos improperios que lanza habitualmente a todo el mundo. Todo sí. el mundo. Los desacredita. Sí, sí, los llama de todo. Luego, si tenemos un momento, leeré al, al, alguna de las cosas que ha dicho y que ha hecho contra, contra los servicios secretos. Pero también, ¿qué es lo que ocurre? Que los servicios secretos son un poder, son una influencia por sí misma Son capaces de hacer tantísimas cosas que cuando... Oh, se les enfrenta eh, un presidente existe la... la sospecha porque todavía estamos en un terreno en el cual todavía no hay prueba existe la sospecha de que ese servicio secreto pueda querer decir, eh, este tío no conviene Ola. al país y que ellos decidan fijaros, que esto es muy eh, muy gordo que ellos decidan quién conviene al país y quién no conviene al país. ¿no? Claro, es que teóricamente los servicios secretos o los espías de los servicios secretos tienen que espiar a los enemigos del presidente eh, no, no sé. al presidente. Claro. si sí, eh, también muy civilinamente pueden filtrar alguna cosa para que en la opinión pública tenga una visión del presidente que sea negativa. Claro, porque estamos en esa guerra. Lo único que pasa es que efectivamente el servicio... Vamos a ver, el servicio secreto debe servir al presidente como representante del Estado, pero por encima de, de, de los presidentes están las constituciones y está el Estado. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que. Que... Al, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos países, mmm, hay servicios secretos que se consideran que ellos representan al Estado. Claro, esto, es, esto también tiene su peligro. Están por bien y del mal. Están por claro. del presidente, ¿no? Sí. Efectivamente, y que entonces ellos son los que tienen que preocupar de que eso funcione. Sí. Y entonces, pues, eh, fijaros que estamos hablando de Trump, que, que está claro que no nos cae especialmente bien, Pero tampoco, en general, ¿eh? estamos hablando en general ahora, tampoco podemos permitir que un servicio secreto de cualquier país sea el que considere quién está, eh, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que claro, no se debe hacer. porque va. al final mandan ellos. ¿no? Claro, y eso y, tampoco. ¿no? Y vamos a hacer un poquito de historia, un poquito de historia reciente, y esa historia nos lleva a España y nos lleva a un momento histórico muy importante como es la transición. En ese momento se sabe que... Eh, el presidente Suárez era espiado por los servicios secretos. Efectivamente. Estamos en el año 1978. El presidente Suárez había sido eh, elegido, de alguna forma, por el rey Juan Carlos. Un poquillo a dedo. Eh, por eso digo, un poquillo a dedo. Ya hemos comentado aquí que, que hicieron sus, sus maniobras y tal. Pero el hecho es que en el 77 refunden el servicio secreto, el CCEF, eh, que era el servicio secreto creado en la dictadura por, eh, por el almirante Carrero Blanco, y lo refunden con el alto estado mayor y crean un servicio que dicen tiene que ser democrático, en el 77. En el 78 Suárez va a hacer una visita al servicio secreto, pero va al, eh, al chalet a un chalet que, hay, que sigue existiendo en la calle Cardenal Herrera-Oria. Entonces se reúnen en una sala que tienen y va con acompañado del, de su vicepresidente, Manuel Gutiérrez Mellado, va el director Burgón, creo que era en aquel momento el director del, del CSID, y, va, y como ese, ese, ese chalet pertenece a la unidad operativa, aparece José Luis Cortina y tal. Bueno, y mantienen una reunión. Y entonces le preguntan por ETA, ¿cómo debe, ¿qué debemos hacer para, para luchar contra ETA? Y entonces el presidente les explica que él no está a favor de la, de la guerra sucia, cosa que le dicen y le animan de alguna forma los espías a decir, va, vamos a, a hacer la guerra sucia, ya se había hecho la guerra sucia, no había nacido todavía el GAL, pero sí el batallón Banco Español y todas estas cosas. Y el, y el presidente lo tiene, tiene las ideas muy claras, le dice, lo que hay que hacer es coordinarse eh, con la policía y tal, y luego hacer lo que había hecho eh Que él conocía eh, la infiltración de, de Miquel Ejarza el Lobo, que casi acaba con él. Te dice, lo que, y lo que tenéis que hacer es infiltrar gente. Claro. Eso es lo que les dicen. Sí, sí, sí. Lo que no sabía Suárez, y no le dicen, lo que no sabía el, el vicepresidente del gobierno del teniente general Guterres Mellado, y no le dicen, es que estaban grabando esa cinta. Y no les dicen a nadie que eh, esa cinta. ¿Qué trascendencia tiene eso? Pues esta, esa trascendencia se produce años después, cuando... De repente, eh, poco a poco, va surgiendo el GAL, pero mm, empiezan las investigaciones periodísticas, empiezan las denuncias y empiezan a ver que el GAL lo ha montado el eh, partido, el gobierno socialista. Uh -huh. y y entonces, época de montan una conspiración, una conspiración fantástica en la cual dicen tenemos que culpar del GAL a los mismos que, eh, que está en la etapa en la que estaba el batallón vasco-español. ¿Vamos a culpar a quién? A, a Adolfo Suárez y a Leopoldo Calvo Sotelo, que fue presidente después del 23-F. ¿Pero cómo lo, lo, los culpamos? Entonces ahí entra el servicio secreto y recuperan esa cinta. Y esa cinta convenientemente eh, recortada, convenientemente manipulada... La convierten para que digan que el presidente Suárez encargó al servicio secreto la guerra sucia contra eh, ETA. Al mismo tiempo buscan testigos en ex, ex guardias civiles que estaban, que estaban ya fuera del servicio para que juren y perjuren eh, que eh, ellos sabían que el gobierno de Suárez les había encargado todas esas cosas. ¿no? ¿Qué pasó? pasó que por suerte alguien eh, con conciencia filtró esa información a, a, a El Mundo and, y, y Manolo Cerdán y, y Rubio eh, denunciaron y hicieron explotar eh, esa, esa información pero si no, habría sido la cuartada perfecta claro. Para, para eso. ¿Y eso por qué? Porque el servicio secreto se permitió espiar al presidente del gobierno. En todos los países, en todos los servicios secretos, en todo el mundo, cocinabas pues, en, en España. Fue en la transición, los espías se espiaron y vigilaron al presidente del gobierno. Y el último caso es el de Estados Unidos, el de un agente de la CIA que ha filtrado una serie de informaciones, una comunicación telefónica que tuvo... Eh, Trump con el presidente eh, del gobierno ucraniano y que le pedía investigar algo sobre la figura de Joe Biden que va a ser o que va a ser el rival o se espera que sea el rival en las próximas elecciones de Trump Sí eh, mientras eh, Joe Biden era eh, vicepresidente de los Estados Unidos entre 2009 y 2017 hubo eh, su hijo Hunter o Hunter eh, Y realizó negocios con eh, Ucrania. Y eh, ha, salió alguna noticia de que era un corrupto y que había hecho una serie de corrupciones y que Joe Biden, como vicepresidente de Estados Unidos, presionó al fiscal general eh, eh, de Ucrania como no le hizo caso, pues que consiguió que le quitaran de en medio para, para que su hijo Hunter pudiera seguir haciendo los trapicheos. Entonces, conocedor de esta, esta información, que no estaba tampoco, no está, la verdad, suficientemente demostrada, pero bueno, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, pues lo que hicieron fue muy simple. Zelensky, que es un actor que ha llegado a presidente en Ucrania, necesitaba un reconocimiento internacional ¿quién le puede dar el reconocimiento internacional? el presidente de Estados Unidos pero para que te dé el reconocimiento internacional estas cosas son un poco ridículas pero funcionan sí, sí, así sí, sí. tienes que ir a la ah, Casa Blanca sabores. y hacerte la foto y, sí, que, sí, y sí. que Donald Trump te reciba durante eh, 20 minutos luego te haces la foto y luego eso fue una de las cosas que quería Zelensky pero para presionarle supuestamente, porque estamos todavía en un supuesto, había una ayuda militar de 391 millones de dólares eh, de Estados Unidos a Ucrania para comprar armamentos. Normalmente <ríe> estas ayudas son para comprar armamento en Estados Unidos, pero bueno, era una ayuda. Así todo en casa. Todo queda en casa, pero era una ayuda y antes de empezar la, la campaña... La, lo enfriaron, dijeron esto de momento no se hace entonces le presionaron a Zelensky le presionó el propio eh, Trump en persona y luego la, eh, lo, los diplomáticos para decirle eh, si consigues algo de, de esta información entonces eh, podemos llevar a cabo eh, eh, te daremos el dinero y además Trump sin ninguna duda te, te, te, te, te, te apoyará ahora bien ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces llegan, eh, cuando llega un, un, un tipo del que ahora hablamos, que es un agente de la CIA, y mm, filtra, hace informe, un informe que reciben los demócratas y esto, que, si es así lo que hemos contado, eso se llama traición a la seguridad nacional de Estados Unidos. Que porque lo está ha hecho utilizando... Un agente de la CIA, Pero ¿qué sabemos de ese personaje? Eh, porque de momento es anónimo, no se sabe quién es. Bueno, no sabemos nosotros quién es. Donald Trump lo sabe, sí. seguro, quién es. El problema es que decir el nombre y divulgar el nombre es delito. En Estados Unidos ya hay sentencia, luego hablaremos alguna, pero por lo tanto no se puede decir ese nombre. Eh, ¿Qué es lo que pasa? que Este es un funcionario que estuvo destinado en la Casa Blanca y que ya está fuera, que entre sus eh, temas eh, de trabajo estaba Ucrania, y entonces, eh, eh, trabajando como trabaja ahora desde la CIA, recibe informaciones de muchos sitios, todo lo relacionado con Ucrania. Y, eh, Hay gente que cuando, cuando escucha, porque allí se graban las conversaciones y, y cuando escuchan esa conversación se quejan de, de que eso, porque claro, un diplomático dice, oh, pues vamos a ver, que esto es un negociete tuyo de política, esto no es sí. así, incluso en algunos momentos otros diplomáticos. Y entonces él va recibiendo esos mensajes, pero esos mensajes nadie se atreve a decirlo, nadie se atreve a denunciarlo. Y este no se le ocurre otra cosa que hacer un informe detalladísimo que tiene el nuevo folio, es decir, que, que, eh, que ti, aporta un montón de información en base a todas las fuentes que ha tenido denunciando que el presidente de los Estados Unidos está utilizando para, para ganar la siguiente campaña electoral eh, algo que es pura un eh, puro tema de guerra no, eh, sucia de como Estado. decías antes, claro, y además cuando Eh, descubre que esas informaciones esa cinta al darse cuenta de que, de que esta información está circulando es decir el propio, los propios de la casa blanca lo que hacen es eh, clasificarla primero como secreto y luego como alto secreto y archivarla en un, eh, en un programa y tal en el cual no tengan acceso. puede ser que lacia se este venga no en cierto modo de Trump Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Y hay algunos que piensan que sí, el fiscal, el fiscal, el fiscal general que de Estados Unidos, que es como el ministro de Justicia nuestro, ya ha dicho, eh, no ahora sino ya hace tiempo, lleva diciendo, que la CIA está espiando a, a Trump desde antes de que fuera presidente. ¿Tenemos certeza de ello? sí. Eh, la CIA. Eh, informó sobre las actividades de Donald Trump antes de, de que fuera elegido eh, presidente años antes, cuando a Donald Trump no se le ocurrió otra cosa, que bueno, que está, es legítimo, ¿no?, que aceptar una invitación eh, en 1987, ¿eh? Eh, un, aceptar un viaje a, a Moscú, un viaje que quien iba a Moscú era... era... <risa> era gente relacionada con el KGB, quiere decir que esto no es, es cosa, y estuvo allí haciendo negocios y haciendo todas sus cosas. Entonces, a partir de ahí, ya no es una persona totalmente fiable. Y lo que sí es verdad es que han apoyado toda la, la investigación contra Trump referido a, bueno, a, a esa influencia rusa Contra, eh, a y de hecho, contra de, de Clinton y a favor de, de Trump. Tú contaste en su momento que habían sacado al espía que tenían infiltrado un poco en torno a Putin para que, que tenían miedo de que re, eh, pudiera revelar el nombre Trump cuando estuvo de visita ahí en Rusia y por eso le sacaron para que no tuviese problemas. Claro, porque, porque el, problema, el, el problema actual es ...que no se fían de él... ...eso está claro... ...y el problema no es que no se fíen... ...sino que eh, al poco tiempo de llegar recibió al ministro de Asuntos Exteriores en la Casa Blanca, acompañado del embajador y ahí se dieron cuenta de que no supo calibrar qué podía decir y qué no y entonces ahí lo que hizo fue filtrar una información, este, debían estar hablando sobre el terrorismo yihadista y entonces les filtró una información que no podía decir porque era una información que era para su conocimiento, que había sido filtrado por el Mossad israelí ¿no? entonces se dieron cuenta de que, de que este era de lengua rápida ¿no? y entonces dijeron, o sacamos a... a os sacamos Un, a nuestro un, un boca poco, chancla, que se dice. ahora, ¿lo puede haber hecho esto? ¿lo puede haber eh, organizado eh, la CIA o lo puede dar el, el respaldo? Eh, os voy a dar dos, dos opiniones una de Douglas Valentine que es el Fernando Rueda de en Estados Unidos, que es autor de varios libros sobre la CIA, todos ellos muy críticos, que dice textualmente, digamos es un experto, no rollos aparte, dice, el informante es un lobo solitario, un idealista que ha puesto la lealtad a la ley por encima de la lealtad a Trump. Pero Joseph McGuire, que es el director interino de, la, de inteligencia nacional, que bien es cierto que es un tipo... Que, Parece que dentro de la CIA protege un poquito ¿no? al personaje que ha que, esa garganta profunda. Claro, él dice, el, el informante actuó de, de, de buena fe. Eh, ¿Realmente la CIA ha podido hacer algo o puede hacer algo en el futuro con todas estas cosas? Yo sinceramente creo que sí, creo que sí eh, y dejarme que os, os, os diga alguno de los agravios Que, eh, que tiene muy rápidamente, ¿no? Eh, con, na, ha tachado de corrupto y demente al a los servicios secretos americanos. El presidente siendo presidente claro. se ha cachondeado de que también yo lo haría esto, ¿no? Pero bueno, de sus desastrosos errores en la guerra de Irak, es que es para cachondearse, pero bueno, que lo haga que lo haga yo todavía, ¿no? Pero, pero que lo haga el, un aspirante presidente. No, no, ya siendo presidente. Ya siendo presidente, claro. Luego, luego, claro, se han enfrentado con él en el tema de Irán y de Corea del Norte. Sí. Es decir, es que llevan una relación de... de nada más llegar se cargó, al, os recuerdo, al, al director del FBI, a Comey, Eh, porque el tío seguía empeñado en, en, lo eh, en, en lo de Rusia, ¿no? Y yo qué sé, ¿no? Es decir no, no, Oye, ya... hablando hablando de Rusia, en su momento, en su momento en Rusia, mmm, todo empezó así, el personaje era distinto Gorbachev, pero si llevaba mal, se fue llevando mal con la, la KGB, la K... Eso llegó hasta tal punto que la KGB le dio un golpe de estado. Sí, sí, sí, en el en el 91 eh... En el momento en que Gorbachev hace la gran perestroika, lo cambia todo, es verdad que ya permite que algunos de los estados declaren la independencia, pero bueno, él llega a un acuerdo para la, la firma del nuevo tratado. Y, y claro, el ala más conservadora del partido, el ala el ala que tenía el poder apoyada por el KGB, eh, decidieron decir, que no vamos que vamos a ver, que este acaba con nosotros, sí, nos quita sí, todos sí, los sí. poderes. que supuestamente, por ahí hay datos de que el KGB fue quien apoyó a que subiera y, tu, y obtuviera el poder Gorbachev en su día, que luego a lo mejor derivara a otra cosa que no estaban controlando, pero en un principio sí le apoyaron. Eh, él no habría hecho nada sin ese inicial apoyo, lo que pasa es que luego eh, digamos las la más conservadoras son las que al final deciden y, y deciden darle un golpe de estado y de hecho se lo dan, el estado de vacaciones en Crimea y le dan el golpe de estado y empiezan a, a salir a la calle ahí aparece también un personaje que es Boris Yeltsin que mientras Gorbachev está eh, cercado ahí, dicen, no, está enfermo, está enfermo. Boris Yeltsin se convierte, claro, luego fue el presidente, porque claro, fue el que. Y la imagen del tanque. La imagen del claro, y todas estas cosas. Sí, sí. Pero también es verdad que se produce Pero algo. Hubo apoyo de los servicios de inteligencia para hacer todo lo que hizo para destruir la Unión Soviética. eh. Claro, claro. Lo que pasa es que hubo una la que lo intentó y en, y, y en estos días, tres días que... que del golpe de, de Estado, Eh, hubo un momento eh, en aquella famosa eh, que tú has dicho, con los tanques sí, sí. que estaban en la, en, en la plaza, eh, como es el soviet supremo, la, la sede del soviet supremo de repente tenían que intervenir el comando alfa del KGB que son los más bestias, ¿no? sí. los más brutos los más esto y no intervino quiero decir que incluso dentro del KGB que apoyaba el golpe había una parte que no eh, apoyaba el golpe, pero eh, ese sector que en, en creía controlar el KGB, fue él que intentó acabar con... Y con es que Trump. habría que investigar si Jensen llegó eh, por su propio... Ese tanque estaba de pie, estaba ahí por casualidad y porque le habían dado los pasos para ahí, o, o no. Eh, claro, es decir, igual se había llegado tampaleando y la gente no, sí, no... porque era la imagen como que era el defensor contra los golpistas. Y, y de hecho luego utilizó esa imagen para llegar a ser el presidente claro claro ¿no? y fue eh, se, le hizo la gran campaña en aquel uh -huh. en aquel momento evitando que la KGB eh, bueno pues se dividió no es decir que al final parece que como si los ciudadanos el pueblo hubiera conquistado eso cuando si hubieran querido el ejército y la KGB habría acabado con ellos y no ha sido el único habría que hablar de muchos servicios de inteligencia que han espiado a sus presidentes y los contaremos un día hemos hablado de El caso español, el caso norteamericano El caso ruso, el caso chileno Hablaremos algún día porque también Sí, sí, ¿no? sí, sí no, y, y simplemente eh, El presidente Hemos hablado de lo que hacen los, los, los, los espías Pero el presidente también habló Con el presidente de Australia Para Eso pedirle es. directamente sí, sí, sí. Que investigara al FBI a la, y a la CIA Manda incluso Y dice el chino Quiero decir que un, un país que está así realmente no tiene ninguna posibilidad de funcionar.